Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos del dólar que ha llegado a los 18 pesos en la jornada de ayer. ¿Es para preocuparse? ¿No es para preocuparse? ¿Qué es lo que está pasando con la moneda norteamericana que marca la cotidianidad también de la vida económica de nuestro país? Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Ernesto Matos, él es economista e investigador del Centro Cultural de la Cooperación. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo anda por ahí? Muy bien Ernesto, gracias por por atendernos. bueno ¿Qué está pasando con el dólar? ¿Se lo podemos explicar a la audiencia de todo el país? ¿Es para preocuparse? Sí, la, la realidad es que el gobierno está teniendo un problema. Eh, ya ha cumplido su meta del 2017 del que de, el dólar iba a estar en 18 pesos, así que nos faltarán más que semanas para que esto se cumpla, salvo que lleguen los recursos que viene siempre anunciando el gobierno que ha introducido una nueva variante, inversiones latentes, eh, que lo utiliza ahora como forma de anticipar 60.000 millones de dólares que teóricamente llegarán. Eh, por eso, para ver el resultado de esas medidas, uno ve que al, al titular de la agencia de inversiones, Juan procacho lo han desplazado de su cargo, porque el año pasado no han llegado las inversiones que calculaba el gobierno en eh, 59.000 millones de dólares. De esos 50.000, 59.000 millones de dólares que esperaba el gobierno, solamente llegaron, en versión extranjera, apenas una suerte de 3.500 millones de dólares. Esta falta de ingreso de dólares que es suplida con endeudamiento, el endeudamiento tiene un límite, digamos, ¿no? Eh, está en paralelo con la gran salida de recursos al exterior. En el primer semestre... Eh, ya se han ido más o menos entre unos 7.500 y 7.700 millones de dólares y esto está presionando a la suba del dólar que hoy como lo vemos desde marzo hasta julio es una devaluación porque en paralelo a estos dos efectos el de la fuga de capitales, el de la devaluación el Banco Central está empezando a perder reservas llegó a su pico de marzo de 51 mil millones y ahora están 47 mil millones o sea, ha perdido más de 4 mil millones de dólares el Banco Central y esto parece ser de no preocupación como lo está planteando el Ministro de Hacienda y el propio presidente eh, argumentando que no es un problema y por eso no están las tapas no están las tapas porque hay una convivencia entre los medios hegemónicos para no darle eh, la tapa o, o no darle la, la importancia necesaria y que la población no, no se preocupe tanto porque en este momento lo que está ocurriendo es una devaluación que solamente está favoreciendo a los sectores exportadores que están esperando un tipo de cambio más alto. Ernesto, ¿y esto puede, puede el, el dólar puede seguir subiendo? Sí. Sí, en esta situación en la cual en este primer semestre en este primer semestre del 2017 apenas ingresaron 1.315 millones eh, en inversión extranjera. O sea, eh, menos del 50, 40% de lo que ingresó en el año anterior y eso muestra las claras que, primero, la lluvia de inversiones no existe o por lo menos Eh, no es la que espera el gobierno, entonces esto va a presionar porque muchos de los agentes que están en la lebac y que hoy están esperando también a ver cómo sale la tasa de referencia para la economía, eh, están viendo que se renovó en el, en el llamado anterior al último, que fue el 21 de, de julio, eh, ...se renovó el 80%, en este julio se renovó el 90% de ese 80%, ...entonces estamos viendo que ya un 30% de los especuladores que están en la Alevá... ...están empezando a salir y están empezando a comprar dólares para llevarlos al exterior... ...y eso está también contribuyendo a que el dólar siga subiendo... ...y el gobierno ahí tiene dos opciones, conseguir las inversiones que no están llegando o continuar con el endeudamiento, que es lo que estamos viendo semana a semana que el ministro Caputo está eh, poniendo letres, poniendo bonos, para lograr eh, el financiamiento que requiere hoy las arcas del Estado. Uh -huh. eh, Ernesto, y esto... Se, se, ¿Se está trasladando a los precios el aumento del dólar? ¿Se ha trasladado? Porque uno tiene... El que no está en el día a día de, de, del seguimiento de la cotización del dólar, hasta hace poquito decía el dólar está a 15 y ahora de, o 16, y ahora de repente está 18. Sí, esto lo vamos a ver eh, en agosto y, en, y, y con algunos ya, eh, digamos... Eh, condicionamientos de julio, que son justamente el tema de la prepaga, el tema de los combustibles. todo los julio y agosto van a ser eh, variaciones mensuales de, de, de los precios que ya algunos calculan en el 2%. Y esto es producto de la política rígida que, como dijo el ministro Dujón, en el Mercosur, eh, ellos directamente no emiten, sino que se financian con endeudamiento rígido lo que tienen que cubrir en gasto. Esto es lo más parecido a la convertibilidad, pero que no está teniendo los efectos que ellos desean, que es justamente que las variaciones de precios vayan a la baja, sino que lo que vamos a experimentar en los meses que siguen es una variación de precios que puede rondar en el 1,5, en el 2%, pero que va a estar lejos de la meta, que se había planteado el gobierno, que es de llevarlo a uno, digamos. ¿no? Ese es el objetivo que está teniendo el Ejecutivo. Eh, Ernesto, y mientras tanto, el tema de la deuda es es también es un tema del que se habla poco, porque todo esto que vos estás contando se está dando gracias a que el gobierno está tomando deuda, está aumentando la, la deuda externa. ¿Es preocupante también? ¿Es como dicen muchos sectores opositores al gobierno que se está hipotecando el futuro del país? Sí, está claro que el endeudamiento para cubrir gastos es hipotecar el futuro. El gobierno no rinde cuentas de a qué va este nivel de endeudamiento. Eh, solamente hemos escuchado a dos funcionarios principales, Lujone y, y la vicepresidenta Michetti, eh, argumentar que esto va a gastos o que por lo menos para cubrir gastos lo harán con el, con los dólares del exterior. Esto es como si vos para pagar tu boleta de luz o de gas, en vez de pagarlo con pesos, en lugar de en pesos, fueras y le pedidas al banco dólares eh, y para pagar un servicio que se tendría que pagar en pesos, entonces ahí es donde estamos viendo que su su política económica nos lleva a un a, un, a una hipoteca del futuro de otras generaciones, como lo vimos con el bono a 100 años. El bono a 100 años es una extorsión de la banca extranjera para asegurar y condicionar a futuro a cualquier otro gobierno que no sea este signo y si es de este signo político, pagará pagará el litigio eh, que se logre a futuro cuando la Argentina entre en default. Porque es a eso donde nos está llevando. Más allá de decirlo en términos de hipotecar el futuro de, la, de, de las generaciones, hay que sumarle que nos están mandando a un futuro de default, donde directamente vamos a estar condicionados por la banca extranjera, por las consultoras financieras que hoy están eh, digamos, extorsionando a muchos países del mundo y no solamente a Argentina. Ernesto, la última. ¿Y, y esto eh, tiene un, un fin anunciado? ¿O, como dice el gobierno, eh, se notan mejoras o esto se puede revertir? ¿Están haciendo lo que quisieron hacer desde que asumieron o le están saliendo mal las cosas? Sí, están haciendo lo que ellos querían hacer, digamos, ¿no? Si uno ve el dato de generación del ingreso, cuánto genera el trabajo, en la participación de la riqueza, el primer trimestre de 2016 eh, el trabajador eh, generaba riqueza o se llevaba participación del ingreso un 54,100 esto y el, y el capital un 35,36 porque después están los ingresos mixtos y otra forma entonces ahí lo que tenemos este que, la gran participación del trabajo sobre el capital puso una alerta como en el 55 también derivó en un golpe de Estado. En, en esta en esta etapa se buscó todo lo necesario para lograr el gobierno y revertir esa situación que en, en la participación de, de la riqueza el capital ha empezado a avanzar durante el 2016 y el trabajo ha comenzado a retroceder. Aún se mantiene en 52%, pero el capital ha avanzado a un 39%. Está empezando a recuperar lo que perdía en su participación de la riqueza nacional. Por eso el gobierno ha realizado todas las medidas para que esa situación, la que el trabajo se apropiaba de más parte de la riqueza, comienza a retroceder y lo estamos viendo con la serie de despidos, con el cierre de empresas, y eso obviamente está condicionando, junto con la deuda externa, cualquier tipo de desarrollo económico en Argentina. Ernesto Matos, economista, investigador del Centro Cultural de la Cooperación, te agradecemos mucho el contacto con Farco. Un saludo a todos.